Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con toda la actualidad deportiva local. En primer lugar vamos a repasar los marcadores de la última jornada liguera dentro del fútbol sala ubriqueño de la liga local de fútbol sala, donde se produjeron pocos cambios. Fue una, una jornada al fin y al cabo donde los equipos de cabeza no fallaron y continúan. ...tanto estudiantes en División de Honor... ...como gol copas en Primera División... Eh, ...comandando la tabla clasificatoria... ...y eh, pues van ya 23 jornadas ligueras... ...estamos a 3 ...de que termine la competición... ...y bueno pues esas diferencias ahora mismo... Eh, ...pues eh, que mantienen tanto estudiantes como gol copas ...parece que pueden ser suficientes... ...como para llevarse el título de liga... ...todavía estudiantes eh, tendrá que esperar... Eh, si todo sigue igual, al menos un par de jornadas, mientras que por, por su parte gol copas puede ser campeón de liga este fin de semana si consigue eh, vencer eh, su partido, en este caso el, el que le va a enfrentar club deportivo Celta. Con esa victoria matemáticamente se proclamaría campeón de liga. También nos vamos a quedar ya con los horarios de la, la próxima jornada, la décimo de la liga local de eh, fútbol en la que eh, vampiros la bode, eh, perdón la bodeguita eh, aspirantes y juventus se van a jugar el título liguero en estos dos próximos enfrentamientos de esta jornada y la última de, de liga que nos dejará un interesante aspirante eh, aspirantes eh, la bodeguita Enseguida nos vamos a quedar con ese horario y también recordar que ya se disputó la primera jornada de la uh, del trofeo del petaquero dentro del grupo A y que nos deja, pues en este caso, a Arme Piel como primer líder tras la disputa de esta primera jornada. Eso en cuanto a la competición local y en cuanto a baloncesto, y también nos vamos a centrar. Eh, no también, sino prácticamente nos vamos a centrar en el mundo del básquet Porque dos equipos del Cabo ya han terminado eh, su competición liguera eh, Hace un par de fines de semana lo hizo el eh, Cabo Infantil de primer año Además, con victoria aquí en, en Ubrique ante el DKV eh, El Puerto Y con él con esa victoria puso punto y final a, a la competición liguera 2017-2018 Cinco victorias y 11 eh, derrotas en una temporada irregular en la que el equipo que ha dirigido Pepe Domínguez pues ha estrenado en, con esas dimensiones nuevas, con esa normativa nueva, ese gran paso de gigante que es eh, pasar del mini, de la categoría mini, del mini básquet, al, allá al básquet eh, en todo su esplendor, a la categoría eh, infantil. Pues en este caso vamos a analizar lo que ha sido esta esta temporada para el Cabo Infantil de primer año. Y por otra parte, vamos a hablar también del Cabo Mini, que el pasado jueves jugaba también su último partido de la Liga regular y sorprendentemente perdía en casa por 48-54 ante la gimnástica portugués, una derrota dolorosa, igual que la que tuvo lugar ante el, el conjunto del, del Candrai, al DKV Candrai, Eh, la semana anterior Porque le ha dejado Ha dejado al equipo mini Sin clasificarse para los play por el, por el título provincial Y todo cuando ya se pensaba Que lo tenía prácticamente atado Tras la victoria Antaresa 80 en casa eh, Pues eh, virtualmente estaba clasificado Solo lo hacía falta una, una victoria para lograrlo Incluso eh, entonces tenía opciones Para ser tercer eh, El tercer equipo, para conseguir la tercera posición Los nervios han podido La presión han podido con las jugadoras Subriqueñas que perdieron esos dos Últimos partidos ante Rivales teóricamente Inferiores eh, por, lo que, por lo que Han demostrado a lo largo de, de la temporada Aún así un, una temporada para quitarse el sombrero eh, esta de debut en la competición eh, eh, en el provincial en las ligas competitivas ya en el provincial gaditano y que le ha servido para aprender una importante lección y es que hasta el rabo todo es toro ¿no? pues de estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos antes vamos a publicidad y enseguida volvemos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 41 minutos de la tarde, vamos a entrar ya en materia porque queremos abordar hoy muchos temas. Nos queda pendiente también eh, repasar algunas pruebas, algunos eventos del fin de semana relacionados tanto con el ciclismo como con el atletismo. Porque hemos tenido también muy buenas noticias eh, el pasado fin de semana en, en estas disciplinas deportivas donde ha habido presencia y uriqueña. Perdón, ...y bueno, ha sido en algunos casos hasta triunfal... ...eh, vamos a... ...bueno, lo dejaremos ya decimos para, para mañana... ...hoy nos vamos a centrar en esas competiciones locales... ...y en el baloncesto y en primer lugar... ...vamos a repasar los marcadores... ...de la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala... ...en división de honor... ...estos fueron los resultados de esta última jornada... ...la vigésimo segunda... Eh, pinturas Féfica de que 5, Autoservicio en la Plaza 3, Hecho Algar 2, eh, Estudiantes 6, Inter de Lián 4, Donde Fútbol sala 6, ...Revolución 3, eh, Peña Bética 2, Zulema 7, Pórtico Construcciones Hermanos Burezo Oliva 1, de Gallery Panteras 1, Abril de 1969 0, eh, el Oasis Lounge, Lounge en este caso descansó en esta en esta jornada. La clasificación ahora mismo en esa división de honor está de la siguiente manera. Estudiantes es líder con 61.57, tiene el don de fútbol sala 51, eh, Zulema e eh, 42 Revolución 41 Pintura Fefi que de qué 40 Peña Bética 29 Oasis Lounge 28 Gesto Algar 26 de Galería Panteras 24 Pórtico de Hermanos Viruezo Oliva 23 Inter de Lián 8 Brille 1989 y tres puntos Autoservicio La Plaza. Eso ya decimos en división de Honor... y en primera estos fueron los marcadores Athletic Club Don López 2 Impala 1987 2 primer punto que consigue esta temporada el Athletic Do, el Athletic Don López por cierto. Autoscuella La Sierra Aguas 1, Golcopa 2, Ubricar Motos 3, Malaca Café y Copas 3, Lalupe Vaguez Iquebas 4, js Ubrique 2, Mafre 4, LCR 1, Atlético futsal 6, Fran Generali 4 y Club Deportivo Celtas 1, La Espuela Café y Copas 6. ¿Cómo va esa clasificación en Primera División? Pues sigue Golcopas comandándola, con 63 puntos, 57 tiene La Espuela Café y Copas, 52 autoescuela La Sierra Aguas, eh, 45 Atlético futsal 42 Mafre Bankia, 41 Frank y 39 LCR, 27 malaca Café y Copas, 23 Club Deportivo Celtas, 17 JS Aubrique, 16 La Lupe Kebab, 15 Ubricar Motos, 13 Impala 1987, cierro la tabla con un punto El Atleti Club Don López. Comentar que se han disputado por lo tanto 22 jornadas y en este caso eh, todavía quedan cuatro, cuatro jornadas que van a poner el punto y final a, a la temporada insistimos eh, ya matemáticamente hay varias cosas que se pueden eh, o que podemos eh, vislumbrar lo ¿no? que van a ocurrir con el paso de las de las siguientes eh, jornadas Y en este caso, pues tenemos que hablar del de título de liga en división de honor, que, bueno, pues está, como decimos, a, a un par de jornadas, dos o tres jornadas para que lo pueda certificar matemáticamente. Parece que este se va a resistir un poco más. Eh, y en este caso, bueno, la penúltima jornada, se, o incluso la antepenúltima, se podría, eh, matemáticamente, se podría ya decidir. O el descenso, el descenso hay un equipo que va a defender, o autoservicio en la Plaza, o el Brille, ...con 12 puntos en juego y 5 de diferencia entre ellos... ...todavía no podemos eh, decantarnos por ninguno de ellos... ...así que así está la situación... ...y en Primera División... ...pues el ascenso parece que está claro... ...en este caso con 12 puntos en juego... El, el, ...este fin de semana el equipo del Gold copas ...puede certificar matemáticamente... ...su ascenso a División de Honor... ...si consigue eh, la victoria... ...para... ...asegurarse el título de liga... ...tendrá que esperar alguna jornada... ...alguna jornada más... ...pero insistimos... ...este fin de semana puede ya certificarse... ...ese... ...ese ascenso... ...a la división de honor... ...en este caso... Eh, ...las pueblas caficopas tendrá que esperar... ...un poco... ...un poco más... ...eh... ...comentar que esta... ...tras la disputa de esta jornada... ...lo que es... ...eh... eh ...la... ...la clasificación en este caso... ...de goleadores... De, en ambas categorías, pues está de la siguiente eh, manera. En lo que es la primera división es, eh, en este caso, el eh, jugador eh, Juan Diego Puerto Rodríguez, el que encabeza la clasificación con un total de eh, 36 tantos. El jugador de Atlético Fusal es el máximo realizador a ventaja en 11 goles, al segundo Daniel Gago López, de Autoscuela La Sierra Huás, Eh, que tiene 25 los mismos que es José Antonio Armario Godino del Gol Copas con 25, 23 tiene Guillermo Benjamín Gómez Mancilla de la Lupe. Y en División de Honor es Crisco Trujillo el máximo goleador con 37 tantos, muy cerca tiene a Alejandro Montedeoca del Estudiantes con 36, 26 Jesús Castro Román de Zulema, 25 Moisés Moreno de Estudiantes, 24 José Antonio Borges de Estudiantes, 22 Hugo Domínguez de Estudiantes y 21 eh, Julio Sánchez de Estudiantes. Estos son los horarios de la próxima jornada, a la 23 en División de Honor, el viernes en el pabellón 8 y media, Peña Bética de Galería y Panteras, 9 y media, Estudiantes Revolución, 10 y media, Donde Fútbol Sale y Zulema, en el pabellón el sábado 9 de la mañana, Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva, e Pintura Féfique de que a las 10, Oasis Lounge Inter Leán y a las 11, Autoservicio en la Plaza gesto algar descansa al Brille en esta jornada. Y en primera división, eh, pues en el pabellón de los Remedios, el viernes, 8 y media, Gol Copas, Club Deportivo Celta, 9 y media, LCR, La Lupe Kebab, y 10 y media, La Espuela, Café y Copas, Atlético Club Don López. En los Remedios, el sábado, 9 de la mañana, JSA, Ubrique, Atlético futsal 10 de la mañana, Fran General y Autoscuela de la Sierra Huás, 11 de la mañana, Malaca, Café y Copas, Mafre, Bankia, y 12 el mediodía, Impala 1987, Ubricar, Motos. Este fin de semana pasado no hubo jornada de la Liga Local de Fútbol, pero vuelve este próximo, la decimotercera, y estos son los partidos programados. El domingo a las 10 de la mañana, Vampiros, La Bodeguita, en el Barbadillo y en el mismo escenario, a las 12, Aspirantes, Jóvenes, Veteranos. Y en las pistas de atletismo, el Césped Natural, tan solo un partido, a las 10 de la mañana, el domingo, Al Andalus-Juventus. El otro encuentro, Benaoján-San José, ha sido aplazado. Y comentar que el lunes arrancó el 37º trofeo del petaquero de fútbol 7 en el grupo A, se celebró esa primera jornada, nos dejó estos marcadores Piel Golf 3, Artilab 2014 3 y Fefi Piel 3, eh, Herme Piel 8, de esta manera... La clasificación tras la disputa de esta primera jornada en el Grupo A está encabezada por Hermepiel con tres puntos, seguido de Piel Golf, con un punto, Artilaz 2014, un punto, Cefi Piel, cero puntos y Caché Artesano, cero puntos. Este último equipo descansó en esta, en esta jornada. Y la, primera, la segunda jornada, o la primera jornada del Grupo B va a tener lugar este próximo jueves. Mañana a las 9 de la noche se van a enfrentar de Piña y Escuela, Patronato Municipal de Deportes y a las 10 de la Espiga, Rojas-Ubri, que descansa el equipo de Dimopel. día de siempre Nos metemos en eh, los próximos minutos en el mundo del baloncesto, en el mundo de la canasta Para repasar lo que hicieron los equipos del Cabu el pasado fin de semana Dos de ellos ya han cerrado lo que es la temporada liguera Ya han terminado las ligas regulares eh, Ya lo hizo hace un par de fines de semana el Cabu infantil de primer año Y este fin de semana lo ha hecho el eh, Cabu mini femenino Aunque su último partido lo jugó el pasado jueves y en él cayó en casa por 48 a 54, un resultado que le va a impedir entrar en esos play-offs por el título provincial. Vamos a hablar en los próximos minutos con el entrenador del Cabo Mini Femenino, con uno de sus entrenadores, en este caso con José Antonio Orellana, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Eh, hola, buenas. No pudo ser y, y finalmente el equipo se ha quedado sin esos play Y ha cerrado la temporada eh, liguera, ¿no? Eh, con ese último partido en casa que se ha torcido al final? Bueno, la verdad es que en la temporada ha sido muy buena, ¿no? Eh, quizás este último partido es el que ha sido Desde mi punto de vista el peor partido que han jugado nuestras niñas no Estaban muy nerviosas la verdad es que quizá la presión las pudo porque realmente es inexplicable, ¿no? un poco se ponía a darle vuelta y allí en casa de ella le ganamos a él, de veintitantos, y, ¿no? uh -huh. y aquí perdimos de seis, ¿no? y el equipo era realmente el mismo. No, no sé, yo creo que, que son niños también muy pequeñas, no tienen añito, de añitos, de y las gradas estaban a tope, quizás la presión también un poco por parte de, de los padres, por mi parte también quizá Eh, se le creó grande ¿no? entonces bueno, eh, yo me quedo con la experiencia de de, de, de, de, de la competición general de la temporada y la verdad que bueno, el quinto puesto dentro de que cada a lo mejor no estaba dentro de mi objetivo ¿no? porque únicamente mi objetivo era estar entre las cuatro eh, primeras, ¿no? pero bueno pues, también nos sirve de experiencia y a seguir trabajando para la temporada que ¿sí? uh vi -huh. Sorprende por lo que tú comentas, porque ha sido una temporada muy regular la que ha llevado a cabo tu equipo hasta estas últimas jornadas Porque, bueno, y además han sido estas dos últimas dos derrotas inesperadas que os han llevado de casi rozar la tercera posición a, a quedaros fuera. Eh, ¿En Jerez también os pasó lo mismo que aquí o le pudo quizá la presión? Sí, yo creo que, que, que quizá nosotros ya desde un principio le planteamos ahí el tema de los play ¿no? Y, y un poco ese tema era de, de, de quedar entre las primeristas que después hubo una competición aparte con las primeras quizás eso ya ya le iba rondando, ¿no? Y yo creo que, que la única explicación que le, que le veo es esa porque los entrenamientos han sido intensos, ha sido con la misma dinámica de juego, ha sido con, el, con, el, con, con la misma con la, la misma ilusión todo el mundo, pero yo pienso que ha sido el, el problema ha sido ese, ¿no? Que que les ha podido la presión y han asistido un poco con la grada llena, porque claro, un Jerez pues también la grada estaba Uh -huh. y aquí la grada estaba en la tope y esa presión que no le ha podido a ella ¿no? el partido de después pues, también se nos escapó un poco ¿no? porque también le ganamos a ella aquí bastante bueno, y bueno, pues, ahí pues nos faltaron dos jugadores en Hered, también importante no pudieron venir y bueno, se notó también ¿no? uh -huh. y eso fue principalmente la causa ¿no? José Antonio, no, no. Nada, nada hacía presagiar esto Tras, hace tres semanas, hace tres jornadas, con aquella victoria ante Adesa 80, donde pareció que se que ya se aclara vuestro camino y donde disteis una muy buena imagen. Y entiendo que que a ese partido, sabiendo lo que se jugaban, también las chicas fueron bajo un, un, al menos un poco de presión, ¿no? O... De presión, claro, claro. Es que es inexplicable. Muchas veces, que, eh, cuando me dicen, bueno, aquí ganaste y aquí ganaré, ¿no? Yo qué sé, es que muchas veces no, no es solamente el tema de la presión, sino es como en ese momento se encuentre, ¿no? La jugadora, o anímicamente, o personalmente, ¿no? Es que el baloncesto, igual que los deportes de equipo, igual que los deportes en general, pues depende mucho del estado anímico y personal de, de, de, de los que lo realizan, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, la verdad es que a la hora de buscar la explicación y mira que le da dado vuelta, tampoco me he mucho, ¿no? Creo que, bueno, esta primera andadura en la competición oficial, un ¿no? equipo son unidos después de hace mucho tiempo, no está mal, ¿no? Yo, mm. El objetivo principal es ese, aunque a veces eh, lógicamente por, por, por mi forma de cero por la forma de ser que tenemos nosotros busca siempre la competición alta, ¿no? Y prima otro objetivo. Pero bueno, yo estoy igual que Víctor estoy muy, muy contento del resultado. Le hemos ganado a los más grandes y quizás hemos perdido con los más, con los que, que quizás no estén tan, tan clasificados, ¿no? Hemos ganado a San Lucas, bueno ganado a Tribuena, timo con Caldray y quedamos eh, con una lista, con, con una puntuación que no fue muy grande, o sea, de diferencia, ¿no? También hicimos un gran partido. Y sin embargo, con, con equipos que hemos creído que podíamos ganarle por, por, por las circunstancias, pues ha podido lo psicológico y y, bueno, y, y lo mental o lo moral. Y, y es que por ejemplo, el último partido que jugamos aquí es que yo habría jugar y no eran y no eran estaban con no sé, la era distinto, uh -huh. ya que la andábamos en fin, yo no sé la, la de otra forma, ¿no? Ya te que es la primera vez que las veo de esa, de esa manera, ¿no? Era, no sé si estaba, es que estaba nerviosa o tal, quizás porque era un partido entre semana, que buscando explicaciones tampoco puedes saber cuál, cuál puede ser, ¿no? José Antonio, en líneas generales, ¿Chajeva o gimnástica eh, eh, son superiores a vosotras? No, no, no, no, no vamos En estas categorías, en esta categorías, categoría, hay equipos que, lógicamente, tú lo veis, te enfrentas en un partido... Y, y, y juegan mejor y eres superior. Pero después el avance es, es, es muy es muy, es muy cualitativo, es decir, van, van cada vez que vieron a jugar son niñas las mismas, pero después tienen, avanzan en, en aspectos concretos y y, las eh, y era, no, la vemos todo manera. Normalmente eh gimnasica lleva yo superior en la uh -huh. ¿no? Porque porque porque no? nosotros somos una aguadra, somos una aguadra Eh, juegan concentrados, juegan en equipo lo que pasa es que claro que en este aspecto a la hora de jugar estos partidos pues sí, los aspectos de sí, los superiores Después del partido de ADESA 80, eh, bueno, podía parecer que ya estaba todo hecho. ¿Crees que ese ha sido eh, un problema quizás para ella, que haya habido exceso de confianza después de aquel partido? Sí, no, no sé. Bueno, se si ponen pensar, puede ser, ¿no? Puede ser, pero realmente eh, la confianza de una jugadora y tan pequeña, por ejemplo, con 10 años, eh, tampoco es significativo ¿no? Ajá. Es decir, yo creo que la actitud, la actitud es lo más importante. Eh, en los partidos estos anteriores, los últimos partidos, lo hemos perdido porque no hemos tenido actitud, eh, hemos bajado el ritmo defensivo y se la notaba a mí, el ritmo defensivo lo que quizás nosotros nos castrizamos porque somos una peleona, ¿no? Y ese, ese, ese, ese ritmo, esa actitud peleona, entre comillas, por así decirlo, la perdimos en los últimos partidos y se nos notó, ¿no? No, no, se nos notó en ese aspecto, ¿no? Entonces, claro, pues eh, yo no creo que, que ella se dieran cuenta de que estaba todo porque nosotros no le dijimos nada. ¿no? Uh -huh. Pero claro, ella sí veían un poco eso, que estábamos en la clasificación como estábamos y quizás, pues sí, puede ser que se hayan relajado un poco, ¿no? Por mi parte y por la parte de Chaluna nos no hemos relajado porque nosotros constantemente hemos estado haciendo los entrenamientos intensos y para que no perdieran un poco la intensidad. Pero claro, a la hora del partido hace, fue difícil controlar esa intensidad, ¿no? Porque verdad, no le dimos intensidad ninguna. Entonces, o claro, fue muy difícil. Eh, ya alguna poquita que tuvimos, una poquita intensidad que tuvimos en el último cuarto, los dos últimos cuartos del de partido contra contra el uh -huh. nos falta un poquito de tiempo para poder ganarle, ¿no? Porque remontamos 15 puntos. Nos quedamos en esos 6 puntos, ¿no? Pero bueno. Sí trabajando y ya, está esto es lo que esto es lo que tiene el baloncesto, ¿no? El deporte. Uh -huh. Una, una lección uh, lección cruel, pero considero que a la vez maravillosa desde el punto de vista de un entrenador, porque sin duda se va a aprender de esto, ¿eh? Sí, vamos a aprender todo, ¿no? Yo creo que lo aprendemos todo, hombre. Yo creo que ella, quizá a nivel personal, ¿no? O a nivel de familia, ¿no? Pues sí puede ser, a lo mejor, eh, un, por así llamarlo, ¿no? Un final de temporada un poco cruel, como tú lo has dicho, ¿no? Uh -huh bueno, ella no considera, ella para ella no, es, no ha sido eso, no para ella ha sido que han terminado muy bien, han llegado quinta. Han terminado pues con haciendo un buen balance este en este momento de la temporada, nosotros no tenemos tan bueno, pero bueno que, que tampoco hay que darle a esto un sentido dramático, ¿no? Yo pienso que, claro. que bueno estamos formándonos y que a veces jugaremos una intensidad más alta y otras veces pues, pues, pues, por las circunstancias pues esa intensidad pues no está ¿no? Yo entiendo que el objetivo nuestro es eso, seguir formando creciendo ¿no? que podemos obtener algunas cositas por pues las tendremos si no pues tampoco vamos a llegar como yo le digo ¿no? vamos a llegar a ser campeonas del mundo pues, ¿no? como yo digo a ellas ¿no? pero bueno, pues, yo creo que así la dinámica tiene que ser esta sí, sí, sí. y bueno, y poco más ¿no? uh -huh. Bueno trebujena sin duda os va a agradecer el, el regalo, ¿tú cómo ves los playoffs Cádiz es la favorita sin duda pero pero eso no quiere decir nada no ¿tú cómo lo ves? bueno pues tres jugadas precisamente llamé yo al entrenador ¿Sí? y estuve hablando con él no con Juan no bueno pues no porque ellos realmente decían lo mismo, ¿no? que, que bueno que ellos las circunstancias también pues en determinado momento han jugado de una manera y otra vez de otra y que por rebote van ellos pero digamos que lógicamente la categoría tiene dos jugadores dos equipos claramente definidos o sea que que ahí estaba, como se suele decir, todos pescados vendidos, ¿no? uh -huh. está Gades, que, que juega este saldo, hace la primera fase de la de los play-offs, ¿no? y juega eh, en Gades, Gades es completamente buena, prácticamente Gades y Andrade son dos equipos, eh, Andrade no tanto, no pero Gades es un equipo fuert fuerte, fuerte ¿vale? al máximo ¿no? con jugadoras de selección, y que se, lógicamente pienso yo desde mi punto de vista que va a ganar, ¿no? Que se va a llevar la primera posición, ¿no? Kandaray es un equipo un poco más asequible, ¿no? Pero se tiene, tiene quizás pasito más adelante porque tiene un jugadora también muy muy destacable, ¿no? Pero que, que es un equipo que, que se les puede ganar en circunstancias determinadas se le puede ganar. Y después está pues Sanluca y, y qué buena que es. son equipos, pues, creo que de la misma dinámica que el, que el resto, que, que el quinto y que el sexto incluso, ¿no? tercero, cuarto y quinto son más o menos de la misma dinámica de trabajo y de, y de lucha y de juego ¿no? yo, yo pienso que la ciudad prácticamente va a ser la de, de Cantrae ¿no? Uh -huh. ah, no sé si hay una sorpresa quizás Almanzal Lucas puede ganar la, la temporada regular ha perdido los ¿no? dos y además le ha cerrado el marcador o sea que, que, que, eso, ¿no? que, que muchas veces ves esto y tú dices se, se ganará esto pero después eh, como te digo en ¿no? el eh, eh, de hecho, en ese término pasado, ¿no? No te puedes fiar porque depende también de cómo esté en ese momento el equipo. Si sí. concentrado no está, pueden dar la sorpresa cualquier equipo ahí, ¿no? Cualquiera. Uh -huh. Bueno, pues con este final inesperado se cierra la, la liga, la liga regular para, para el Cabu. Como hemos comentado antes, esto no emborrona eh, la gran temporada que ha hecho. ¿Qué balance hacéis, Charo, y tú? Bueno, nosotros estamos muy contentos. Nosotros, nuestro objetivo... En un principio era formar a, a jugadoras, a, en este caso, para el deporte del baloncesto. Y nosotros, desde haber corrido las niñas sin saber votar, y sin saber tirar, y sin saber de nada, pues tenemos un grupito muy bueno, ¿no? Un grupito mm. que tiene ya muchos conceptos básicos adquiridos, todavía le quedan muchísimos para adquirir. Y nuestro objetivo, desde, desde mi punto de vista, a nivel educativo está completamente conseguido a nivel competitivo, pues bueno a lo mejor quería haber quedado cuarto no pero bueno, me quedo con el educativo en un principio ¿no? ya después, pues más adelantito cuando bueno, vayamos formando un poco más de forma más intensa y con, con objetivos más un poquito más, más específico pues intentaremos conseguir un poquito mejores resultados ¿no? pero de momento las familias también nos lo han hecho de eh, hacer, ¿no? Que están muy contentos también y nosotros vamos a seguir en esta dinámica, en este trabajo y yo, como le digo, hasta donde llegué y llegamos uh -huh. a la categoría de Uber y después de UL, y a que podamos seguir con él y, y, y seguir trabajando con el deporte ya es lo que es el objetivo que nosotros nos planteamos uh -huh. Desde el, el punto de vista técnico, ¿en qué aspecto crees tú que tienen que seguir mejorando para, para seguir siendo competitivo la próxima temporada? Hombre, hay muchas cosas que, que pulir y que mejorar ¿no? Ten en que mis lo que sí es claro, lógicamente hacer un buen trabajo uh, a nivel defensivo ¿no? uh -huh. intentar que la defensa sea lo prioritario porque creo que es fundamental y por supuesto trabajar el nivel técnico específico de habilidades y de destreza relacionadas ¿no? con el bote con el dominio de balón que es lo más importante yo creo que, que destacan muchísimo las niñas que tienen un dominio de balón el dominio de uno contra uno, eh, en estas edades se nota, ¿no? Cuando tiene ese dominio, destaca por encima de, de cualquier otra, sea muy alta o muy baja, ¿no? Entonces, trabajar eso es, pues, ¿no? Hay muchas cosas que pulir, pero seguiremos, pues, pues trabajando en esta dinámica en esta, en esta línea, ¿no? Que yo creo que nos ha dado buenos resultados y que no hemos dependido de nosotros. Nadie nos ha, nos ha o sea, que, que si no hemos quedado cortación por nosotros, o sea, que pero también es importante destacarlo. Uh -huh. a, de, de 11 equipos que hay, quedado, de 10 equipos, perdón, hemos quedado de 15, ¿no? Así que hay que, que no las uh -huh. Bueno, José Antonio, ahora de aquí a final de curso, ¿en qué va a consistir vuestro trabajo, mantenimiento? ¿Tenéis algún torneo así a la vista? Bueno, nosotros vamos a seguir entrenando, exactamente como tú has dicho, hasta final de curso. Vamos a seguir trabajando, vamos a estar un poco, vamos a descansar un poco de estrés, ¿no? Y de, quizás de depresión lo vamos a, a seguir tocándole licamente los conceptos que hemos dicho antes pero um, una línea un poquito más de juego más para que ellos también un poco desconecte también lo ¿no? de uh -huh. del tema de la competición, ¿no? Y después bueno, pues a ver si si buscamos algún partidito amistoso, a ver si el torneo miniete de que hay en el puerto de Santa María, que hay un torneo de territorio mini. Uh -huh. No sé, estoy ahí pendiente a ver si, si lo vamos si lo lo no, no vamos a escribir para poder jugarlo. Y después con Grazalema quizás, que bueno, que, que me dijo Guillermo que si una vez que ya terminaran, pues un equipo que tiene niñas más grandes y también tiene niñas más pequeñas. ¿Sabes qué? Grazalema, pues bueno, tiene un equipito ahí femenino que ellos sí se han capacitado sí, sí. para los Trollos, ¿no? Del grupo uh -huh. B. Y bueno, pues la lo han jugado y, y, y intentaremos pues, también echar algún amistoso con ellos. En fin, ya pues un poquito eh, intentando trabajar cositas, pero a la vez un poco más distendido para que las niñas un poco se relajen también, o sea, tanto el, el agobio de todo el, de todo el año, ¿no?, de toda la temporada, que sí que ha sido habido momentos pues de mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. ¿Se empieza a trabajar ya en la próxima temporada o, o, o no? Eh, sí, claro, claro, yo ya te pues, he preguntado, pues, lógicamente, ¿no?, como te he comentado, de una manera un poco más, eh, un poquito no tan interesante, uh -huh. pero sí conceptos básicos. Con mira ya la, la próxima acción. temporada, ¿no? Claro, por supuesto, uh -huh. eso sí, eso Siempre pendiente al trabajo ya más específico de técnica, tanto táctica como técnica y un poquito poquito pues, sobre esa cosa. Uh -huh. bueno, José Antonio, lo vamos a dejar aquí y darte las bueno. gracias eh, por habernos atendido enhorabuena por la temporada a pesar, digamos, de esta de esta decepción, pero insistimos, no hay que olvidar que que son categoría Eh, eh, digamos, son canteras son, en este caso, pues niñas con, en esa edad, eh, esa edad mini que aquí lo fundamental es el aprendizaje de todos los valores, pero que eh, sin duda esta experiencia también le va a servir a ellos para a ellas para, para aprender y aquí, y nosotros siempre insistimos tanto en fútbol como en cualquier deporte con menores de edad, aquí lo principal es que ellos se diviertan y los resultados pues siempre tienen que quedar en un segundo plano, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? el momento el resultado en un segundo plano Y después ya pues el trabajo lo que educativo y específico, un poquito más en, en primer lugar. Y uh -huh. seguir así en esa línea. Uh -huh. Bueno, nada, José Antonio, muchas gracias Muy y bien. mucha suerte en, en, la, en lo que queda ya de, de temporada. Que se divirtáis y, y, y de cara ya a la próxima. Un abrazo. Pues eso, muchas, muchas gracias a ti, un abrazo. Hasta Adiós. luego. Seguimos en los eh, próximos minutos hablando de baloncesto, pero vamos a cambiar de equipo. En este caso vamos a seguir con el Kabu, pero nos vamos a centrar en el infantil de primer año, el conjunto que hace un par de fines de semana, pues cerraba ya lo que es la temporada competitiva, porque to esto todavía sigue hasta el mes hasta el mes de junio, pero la eh, competición, la liga eh, regular llegaba a su fin para el Kabu con, el, eh, con el, la, la digamos eh, la conclusión de lo que es la ha sido la liga regular tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del eh, cabo infantil de primer año a, a pepe domínguez zapata pepe buenas tardes o pues buenas tardes dos Como decimos, hace dos fines de semana eh, poníais el punto y final a la temporada y bueno, pues con, con una buena manera de cerrar el curso porque lo hicisteis con, con una victoria ante el DKV, el puerto por 38 a 29. ¿Cómo fue el partido, Pepe? Sí, mira, nosotros, como llevamos casi toda la liga, hacemos muchas ocasiones, muchas muchos intentos de, de canasta, pero mmm, no sé si habrá sido por el cambio, de como te he comentado otras muchas veces, de que se ha subido las canastas y el balón más grande no llegamos a acostumbrarnos y fallamos muchos, o a muchos tiros fallamos uh -huh. pero al final bastante bien el partido uh -huh. como decimos eh, fue una victoria para el, el conjunto briqueño en una temporada que como tú comentas de grandes cambios para, para el grupo que pasaba del mini a las nuevas reglas y dimensiones y en líneas generales Pepe no sé si ha pro, se ha aprobado con nota esa, esa adaptación Y mira el aprendizaje es muy muy muy difícil ¿eh? el aprendizaje de, de categoría de minibáquet a infantil el principio fue si te digo un poquito horroroso uh -huh. porque no había no había más de que los niños se acostumbraran pero por el paso con todos los partidos que hemos jugado hemos hecho muy buenos partidos hemos hecho este año otros también nos han salido bastante mal horroroso Pero da general bastante bien. Porque ya recordemos la cuando pudimos hablar contigo a principio de temporada ya nos dejaste claro que este curso eh, el objetivo pr principal era eso, el, el seguir aprendiendo y que eh, siendo el primer año en esa categoría infantil con esa nueva normativa, con esa nueva regla, con esa nueva altura de las canastas, ese nuevo balón, que el objetivo principal era aprender y los resultados quedaban a un segundo a un segundo lado, ¿no? Sí, eso es lo principal. En, en, en, en el infantil de primer año, como el que hemos estado nosotros, lo principal es eso, es acostumbrarte. Como mm. te he dicho, las canastas se han subido, el balón es un poquito más más grande. Se nota, no mucho, pero se nota. Y además, acostumbrado a minibasque, que todo todas las canastas más bajitas y todo eso, ha costado bastante. Mm. ¿Ha terminado el cuerpo técnico contento o, o satisfecho con el desarrollo de la temporada? Sí, yo estaba hablando con, con mi compañero, con Paco, y en, en general estamos bastante contentos con lo que han hecho los niños, mm. y dando algunos partidos, que siempre en todas las temporadas lo hay, que, que se ha visto un, un pequeño bajón, pero en general han, han, han salido con buena nota uh -huh. Cinco victorias eh, por 11 derrotas. Eh, ¿Ellos cómo se lo han tomado? ¿Qué balance hacen los propios jugadores de lo que ha sido la temporada? Mira, me, los niños, eso los mm. niños lo que quieren es ganar. Mm. Siempre, siempre ellos quieren ganar. Nosotros hemos intentado hablarle porque este año hemos competido con grandes equipos mm. de, de muy grandes ciudades, que ellos pueden elegir a los niños. Ellos a principitos de temporada hacen unas convocatorias y se le presentan, yo qué sé, 60, 70 niños se le pueden presentar tranquilamente y ellos eligen entre esos niños. Nosotros no. Nosotros hemos tenido desde primera Desde el primer día que empezamos en septiembre hemos tenido 11 niños y tenemos que estar muy contentos de seguir con esos 11 niños. Incluso mmm, nos han venido algunos más preguntándonos y tenemos ya algunos más entrenando pa, para la próxima campaña. Uh -huh. y, y ellos, es el, el lo que te preguntábamos, Pepe, ellos eh, no sé si tienen la frialdad de, de ver la situación como vosotros. Porque claro, para ellos no. se, ha, se ha perdido más que se ha ganado. Ellos como se lo correcto, han tomado. Correcto, correcto. Ellos, a ver, ellos lo que te estoy diciendo, ellos lo que les gusta ganar. Y además veníamos de un, del año pasado, que hicimos una gran temporada. Si te digo, pudimos ganar 11, 12 partidos de, de 16 o de 18, no me acuerdo ahora mismo. Y venían ellos súper contentos. Uh -huh. Creían que este año iba a ser lo mismo. Nosotros lo, lo lo dijimos muchas veces, que este año era totalmente diferente a lo que hicimos el año pasado. Que ya están, estamos metidos lo que es el baloncesto, porque ya a partir de ese momento hasta que se retiren, que uh -huh. ellos quieran seguir jugando, van a seguir jugando con esas canastas y esos balones. Y que era un cambio muy, muy, muy difícil. Uh -huh. Bueno, lo lógico era pensar, Pepe, que que el comienzo iba a ser di difícil por esa adaptación sí. y que luego pues eh, experimentarían cierta progresión a lo largo de la temporada. ¿Ha sido así? y sí, mira, en un principio sí. Vimos que, que el cambio era bastante complicado. Y además, como te he dicho, hemos jugado con equipos muy buenos. Santo Hernando, Cádiz la línea que esta gente suelen tener de 15 a 20 equipos en todas las categorías y en, y en cada categoría suelen tener hasta dos y tres equipos de la misma pero uh -huh. mismo y además hemos competido contra ellos hemos hecho muy buenos partidos y además en tu casa que es lo más lo más difícil lo hemos perdido sabíamos que, que con estos equipos podíamos podíamos perder pero hemos competido y lo hemos hecho muy bien. Mhm. Uh -huh. Está claro que las digamos se, se está compitiendo con, con diferentes armas en este caso no es lo que nos, es la, la competencia esa competencia con los con los equipos es desigual eh, partiendo ya desde de, de esta base ¿no? desde la configuración de la plantilla eh, en esta liga pp la primera vuelta se han ganado más partidos que en la segunda ¿no? correcto en la primera vuelta hemos tenido la suerte que con los equipos más débiles no más débiles sino que sí se puede decir más le hemos hemos jugado en casa uh -huh. y ganamos y hemos ganado todos esos partidos y en la segunda vuelta hemos tenido que ir a su casa allí y hemos podido ganar algunos pero mm, no tanto como en la primera vuelta claro mhm. Uh -huh. Eh, tú cómo has visto las categorías la categoría en líneas generales porque bueno pues hemos tenido un equipo que ha destacado sobre los demás oño lidense de baloncesto también Cádiz, sí. ha estado a muy buen nivel pero bueno en, en cierta manera eh, en, en esas primeras posiciones se ve cierta igualdad eh, tú por ejemplo cómo ves los playos ve algún favorito o, o crees que va que van a ser muy igualados mira yo te escribir tú si tú ve ahora mismo cómo ha quedado la clasificación, la, el último partido, uh -huh. te que están los cuatro equipos, el de la línea, el de Cádiz, y los dos de San Fernando, están los cuatro primeros. Uh -huh. Solamente han perdido entre ellos, han perdido. Sí. Y luego está el otro grupo que éramos desde San Felipe Leris, que es el otro equipo de Cádiz, hasta, hasta el del puerto, y en donde nos incluimos nosotros, uh -huh. que ahí ha habido un, un cambio, un salto muy grande. ¿Qué pasa? que yo hablando con otros entrenadores de otros equipos de aquí de la sierra veíamos que hay dos equipos, muy claramente que era la Línea y mm, uh -huh. que la gente tenían que estar en otra en la categoría superior. El sí. Infantil nosotros somos Infantil de primer año, pues yo tenía que estar o en Infantil incluso la línea te digo, que hasta infantil A podía haber jugado este año y ver es un buen papel. Uh -huh. O sea, que ahora mismo te digo ya, sin todavía sin saber cómo va a quedar que la línea ocaiz y tiro más por la línea va a ser el campeón de, de la liga nuestra uh -huh. eh, pepe ¿en qué crees que ha ganado tu, tu equipo en esta temporada infantil de, de primer año mira es una cosa muy importante te, te lo comentaba antes veníamos de ganar el año pasado bastante partido y este año creíamos porque lo estuve hablando con mi amigo con el compañero paco uh -huh. de que al cambiar y vamos a perder muchos más partidos y que no iban a venir los niños más más abajo que no iban a venir de que llegara un momento en el partido de que dieran ellos pues ya está, pues aquí, ¿eh? hasta aquí hemos llegado pero no, los niños han estado luchando hasta el final, eso es lo que más nos ha gustado de, de ellos, la forma, la lucha la, la garra que han tenido en, en, en los partidos y los más difíciles uh -huh. y el compromiso sin duda en situaciones desfavorables y, y que asignaturas os quedan pendientes para la próxima temporada Sí, ya dan nosotros viendo que este año hemos hemos bueno súper competido porque hemos hecho grandísimo partido hemos ido a cada día o va contra el segundo y ellos intentando meternos allí de por todos ganarnos de la máxima puntuación que podía y le hemos y, y nosotros hemos perdido de 15 puntos allí en cada en la línea también hemos perdido de 20 mm -hmm. que son los que te di lo los máximos nosotros ya para el año que viene lo que vamos a intentar es nombre no, me gustaría meternos en, en la final a 4 pero si no quedarnos en los puntos más arriba que podamos eso sin duda pero y, y en el juego digamos en aspectos ya técnicos en, sí. en aspectos de equipo que crees que, que todavía tienen que ir mejorando de cara al año al año siguiente o bueno supongo que tienen que ir mejorando hasta que hasta que lleguen a señor sí, pero me refiero eh, según vuestras pautas lo más inmediato eh, la mejora más inmediata o ese salto Más inmediato, ¿cuál tiene que ser? era un niño hasta que no llega a categoría cadete uh -huh. no, no se acostumbra no suele coger la lo, sí, la, la técnica la, la, la, la, la táctica que nosotros le enseñamos la ¿sabes? la de jugada, sí, sí. las cosas y hasta cadete uh -huh. tiene que seguir aprendiendo ya o sea, a partir de cadete, ya el niño con una madurez, que a partir de ahí ya es cuando se lanza o tuve para arriba o baja o, o si, se queda abajo o se estancando y sobre todo uh -huh. si se queda atacado ataca, se queda uh -huh. y tenemos que seguir que los niños porque ahora durante esta temporada hemos hecho bastante y sobre todo bastante de no la palabra uh -huh. sí Bastante trabajo de... Trabajo, correcto. De, Mucho de trabajo con ellos. Tástico. Ahí está. Enseñarle, a esta, a enseñarle la, la técnica de... Porque, aunque tú veas que ya ellos tienen 12, 13 años, seguimos enseñándole cómo tiramos la posición de los, de los brazos. Todas esas cosas se sigue Eso no uh -huh. se puede parar. Porque sí, se sí, sí. que es una cosa que eso se enseña de chiquitito. No, no. Esto tiene que seguir todo el tiempo. El bote. Toda la gente le sigue enseñando lo que es ejercicio de bote a los niños. Y ya tienen 13 años, pero como te he dicho, hasta cadete, ¿eh? que ya a partir de cadete ya tú estás viendo el nivel del niño. Uh -huh. eh, claro, eso es un aprendizaje continuo, como tú dices, y mmm, mejorando, y perfeccionando esa técnica y, y ya luego, claro, mientras alcanza esa esa madurez para poder para poder competir a, sí. a, a primer nivel. Eh, como tú comentabas al principio, Pepe, habéis tenido una plantilla de 11 jugadores. ¿Ha sido suficiente? Correcto. ¿Has tenido profundidad de banquillo o si habéis visto corto en, alguna, en algunas semanas? Mira, nosotros nos dan máximo de 12 licencias que uh -huh. podemos tener durante todo el año. Incluso nos dan la opción de poder meter a algunos niños más por si hubiese algún problema, enfermedad. Hemos tenido mucho, muchas lesiones también. Hemos tenido que suspender un partido por causa de las lesiones. Uh -huh. Y teníamos 11. Sí. Uh -huh. Por lo tanto, me, me dice que en parte si habéis visto algo, algo corto, sí. ¿no? lo no hemos visto por al final. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ahora qué vais a hacer? Porque ya decíamos, termina lo que es la, la temporada competitiva, pero es muy pronto para cerrar el, el curso, ¿no? Y, y finalizar no. ya los entrenamientos. Mira, nosotros, sobre, sobre todo la federación, cuando la liga termina, sí, sobre, como estamos nosotros, abril o mayo, uh -huh. suelen hacer una copa primavera, que así lo denominan ellos, donde lo que hace es seguir compitiendo entre los mismos equipos de la misma liga sigue compitiendo hasta ya hasta a primero de junio, media de junio ¿sabes? Uh -huh. Nosotros lo que vamos a intentar meternos en esa competición y si no hubiese ocasión, porque no hay equipos para que se si hiciera la Copa Primavera esa pues intentaremos buscar algunos partidos amistosos porque nosotros hasta finales de junio como casi todos los años que hemos hecho seguiremos Claro, más o menos coincide con el fin del, del curso escolar ¿no? Correcto, es correcto uh -huh. Bueno, y, y hablando de escuela otra cuestión importante es que hace un par de fines de semana y ya cambiamos de asunto, nos quedamos con la Escuela de Baloncesto de Ubriqué, tuvo lugar la clausura de las concentraciones de escuelas, ¿no?, en, en, en Olvera. ¿Estuvisteis allí? ¿Qué tal os fue? Bueno, aquello, como como tu nombre indica, la concentración. Nos juntamos allí de casi todos los pueblos de la sierra, habíamos por lo menos siete o ocho pueblos. Uh -huh. Estuvimos jugando partiditos porque había tantos niños, lo que hicimos es jugar partidos en una canasta y, y la final era lo que era la convivencia, sobre todo lo que de aquello. Luego le entregaron a cada niño, entre, le entregaron su medalla, que venían ellos súper su, contentos con su medalla, y, y luego les nos regalaron material deportivo, balones y una plaquita. Y uh -huh. todo estuvo, estuvo todo muy bien eso. ¿eh, uh -huh. Creo que han sido unas 5 o 6 concentraciones en estos últimos meses y en, y en líneas generales Entiendo que han venido estupendamente y han enriquecido, digamos, la, la propuesta de la escuela de baloncesto, ¿no? Correcto. Nosotros... Yo estuve hablando con Jorge Caro en un principio de que a los niños, solamente con el entrenamiento muchas veces se aburre. Uh -huh. y, lo, y lo que termina es quitándose. Que si había alguna oportunidad de jugar contra algunos pueblos, yo no, no sabría explicarte. Sí, sí, sí. estuvo buscando, Jorge Caro estuvo buscando de que la Diputación de Cádiz Eh, todos los años, llevaba ya por lo menos 4 o 5 años cogía y entre los pueblos de la sierra, en este caso eh, en los que nosotros hemos estado ha sido El Bosque, Prado del Rey Olvera, algodonales Grazalema y nosotros uh -huh. han sido lo, los seis pueblos que hemos que hemos estado en la liguita esta que hemos hecho y se enteró Jorge y nos metió, y además los niños han estado súper contentos, llegaba a la fecha porque nos dieron un listado al principio de cuartería, porque hemos ido a Todas las veces hemos estado en un pueblo de, lo, de los Diferente. seis que, hemos, uh -huh. que estábamos en liga, ¿correcto? Y allí íbamos y jugábamos un partido, solamente con el que el pueblo que nos tocara. Pero ellos, los niños súper contentos, emocionados, no que tenían más que ganas de... Y ha sido un aliciente para ellos, claro. porque a uh -huh. lo mejor de tirarte desde octubre hasta junio entrenando solamente... Que sí, hay niños que le gusta y todas las cosas, pero al final termina como aburriéndote un poquito. Es una forma de, de motivarlos más, ¿no? De, de saber esto. que estás trabajando para un fin, en este caso, para, para jugar estos partidos, ¿no? Sí. Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y qué tal va yendo este primer año de la escuela de baloncesto ¿Se van cumpliendo los objetivos propuestos? Eso, se están cumpliendo, pero bastante. Con crecer, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, porque teníamos planteado, porque hasta el primer año no sabíamos cómo iba... A los niños cómo iban a acudir uh -huh. no sabíamos si vas a venir en masa o no vamos a tener más que uno uh -huh. eso me lo estuvo comentando porque car me estuvo diciendo que pepe que no sabemos cómo vamos cómo vamos a empezar esto pero eso la no hay más que dos horas solamente tenemos de los lunes y miércoles de 4 a 5 vienen los ven los, los pre benjamines que son de seis 7 años sí y luego de a las seis no mentira de, ¿De cinco, cinco a 6 uh -huh. vienen los benjamines que tienen de 8 o 9 años. O sea, y está los dos grupos completamente llenos. Uh -huh. No hay hay niños el, el, el según van estado comentando, que han venido para apuntarse y que le han dicho que ya estaba el completo y se tienen que esperar a ver si si alguno, o sea, que el objetivo principal que era de mantener un grupo de niños, se ha cumplido, pero uh. eh, eh, eh, con Concrece, concrece. ¿Y, y y de cuántos alumnos estamos hablando, entonces? Esta pues hablando de dos grupos de 15 niños en cada grupo. Uh -huh. bueno niños y niña es ¿eh? mito ¿eh? sí, sí, sí sí somos niños y niñas uh -huh. claro, y son ya. 15 en, en el primer grupo y otros 15 en el segundo claro ya hablábamos a, principi a principio de temporada que viendo los derroteros que cogiera esta prim este primer año eh, para, para próximas temporadas se se, se podía plantear incluso hacer más grupo y contar con más monitores ¿no? correcto yo es que estoy viendo porque además muchos muchos padres te hablan por la calle que están enterados que han venido a apuntarlo y no han podido y, y sería yo creo que está conveniente de intentar abrir algunos grupos más uh -huh. eh, al igual que te preguntaba con, con tu grupo de, del cabo ¿tenéis previsto participar en algún clini o torneo de aquí a final de curso con la escuela? pues todavía con la escuela nos queda una salida más que sería Argodonales uh -huh. creo que es el, el viernes 4 de mayo nos toca sí y a partir de ahí ya no mmm, se acabaría lo que es la, las convivencias en cada pueblo porque digamosmos eso como te como tú has comentado lo, hemos guia a los lo, lo, buenos nosotros uh -huh. vinieron a obrique y a los otros cinco pueblos restantes hemos ido a todos los sitios y por ahora ya no creo que, que vayamos a hacer ninguno más uh -huh. oye ya ya para finalizar qué progre progreso les has visto a tus alumnos en estos meses porque habéis partido prácticamente de cero no Sí, completamente de cero de, de ver niños de que empezaban a botar balón y no, no podían controlarlo a que tú los ves ahora mismo y te hacen la pista corriendo botando el balón para adelante, para atrás hombre, cada uno a su nivel, pero sí, escucha, sí. la progresión ha sido tremenda. Uh -huh. Estamos hablando de, de pequeño desde los 6 años, ¿no? Que, bueno, Correcto, es casi... el grupo más pequeño de 6 años y 7 los, los niños más pequeños que tenemos uh -huh. que ca Casi que el balón en muchas ocasiones más grande que ellos ¡Of! Oh. Eh, si sí. no llegan a la canasta uh -huh. y tú las has visto meses tras meses de que ya van llegando uh -huh. hemos estado hemos ido también a competir sobre todo con el equipo más chiquitito desde el pre uh -huh. hemos ido a competir con, a otros pueblos donde ellos tienen dubrique que ya nosotros tenemos con el cabo hemos tenido sus años por lo que es la, las categorías más chicas nosotros en el, en el, con el cabo eso no lo hemos, no lo hemos tenido nunca uh -huh. sin embargo está, está el bosque está el rey que ellos tienen niños que desde cuatro años lo, lo hemos visto nosotros cuando hemos ido a esos sitios niños sí, con sí. cuatro años y llevan ya entrenando años incluso pueden llevar entrenando a esas categorías mm. y ven los niños nuestros de que no llegaban a la canasta y los suyos han estado tirando y metiendo canasta y viéndome tras mes, la progresión de estos niños que ya ya nadie está súper contento de ver de que meten una canasta y, y se alegran y todo <risa> desde luego se, es, es para verlo Pues nada, sí. Pepe, pues lo vamos a dejar aquí En principio, darte las gracias, ¿no? Por habernos atendido a, a hablarnos Y ponernos al día de, do, de dos asuntos Como es el equipo que, que diriges en el cabo Ese cabo infantil de primer año Y por otra parte, pues la, la escuela de fútbol Donde ejerces también de, de monitor Pues eh, gracias, ya decimos, por ponernos al día Y nada, pues desearos mucha suerte En estos dos últimos meses Que todavía os queda de trabajo Y a seguir disfrutando, ¿vale? Pues tú y yo te a ti las gracias por interesarte por el baloncesto en, el, en nuestro pueblo y agradecértelo muchísimo. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Recordemos que el cabo infantil de primer año en este caso ha terminado en la séptima posición de la clasificación de eh, esta categoría. El <coughs> perdón, el líder, el vencedor de esta de este de esta categoría infantil de primer año en la liga regular ha sido el Alcaidesa Eventos Unión de Baloncesto, que ha logrado 15 victorias y una derrota. Eh, tras ella el Cádiz Club Baloncesto Gades, 14 victorias, 2 derrotas, el DKV San Fernando Finbis, 13 victorias, 3 derrotas y el Club Balonceto San Fernando, 10 victorias, 6 derrotas. Tras ellos San Felipe Nerí con 8-8. DKV, Chajeva y Cabu con 5 y 11 eh, Chiclana y Tuzzi con 2 victorias y 14 derrotas y el DKV, el Puerto que ha terminado como colista con 16 derrotas. Han comenzado o van a comenzar este fin de semana los play-offs eh, por el título provincial que van a disfrutar como hemos dicho, la línea, Cádiz y los dos equipos de San Fernando Y vamos a finalizar en este caso con el repaso a los otros dos equipos que siguen en competición, el Cabu uh, Cadete, el Fercabe Cabu Cadete y el Cabu Infantil de segundo año. Comentar que en esta jornada, en este fin de semana, el Fercabe Cabu eh, Cadete eh, ganaba, el Fer -Cabu, ganaba por 42 a 80 al Don Bosco 88. Suma o sigue, se mantiene con esas eh, 15 eh, victorias. Eh, le quedan 3 partidos para cerrar la liga regular como decimos, 15 victorias eh, en 15 partidos y 0 derrotas le sigue DKV San Fernando con 13 victorias y 3 derrotas Gimástica Portuense, 11 victorias y 5 derrotas cuarta posición para DKV El Puerto con 12 victorias y 3 eh, derrotas en principio van a ser eh, o se, eh, se supone que los 4 equipos que van a jugar Eh, o que van a, a Disputar los playoffs por el título provincial Aunque todavía puede pasar cualquier cosa en estas Tres últimas jornadas el uni, Los únicos equipos que lo tienen matemáticamente eh, Son el Fercabecau y el DKV San Fernando Lo que tienen matemáticamente o han, o, o, y, y el DKV del Porto también Que han logrado ese pase a los playoffs Ahí está todavía en duda l, en La gimnástica portuense Dado que quedan tres partidos Y tiene a Arcos a, a dos eh, victorias Eh, Arcos tiene, es quinto, 9 victorias, 7 derrotas 7 y 9, Don Bosco 88 y, y Baloncesto Jerez B 2 y 13, Marianistas y eh, Cádiz Club Baloncesto eh, Gades y 16 derrotas, el DKV eh, chajeba B por 0 victorias El Fercabe precisamente se mide la próxima jornada Alcolista de la categoría <música> Y en lo referente ya a la categoría infantil de segundo año el cabo también tenía como rival al equipo roteño del Don Bosco 88 ganaba eh, a domicilio por 62 a 95 suma la decimoctava eh, victoria y está tan solo dos eh, partidos de cerrar ya lo que es eh, la competición el conjunto briqueño que eh, en este caso lleva desde Cáceres hace ya bastantes semanas con esa eh, primera posición asegurada matemáticamente así por ejemplo eh, eh, es el líder a falta como decimos de, de dos jornadas para, para bueno de dos partidos para el conjunto pequeño hay otros equipos que tienen menos partidos disputados... y bueno van a tener que jugar entre semana... van a tener que ponerse al día antes de que finalice el, el, la liga regular el cabo es líder con 18 de 18 la segunda posición ahora la ocupa el de Coves San Fernando con 11 victorias y 8 derrotas, es decir, a 7 victorias, pero eso engaña por el número de partidos disputados, ¿eh? 12 victorias, 6 derrotas tiene Trebujena, 12 victorias, 5 derrotas tiene el eh, Club Deportivo Baloncesto Grazalema, son los cuatro equipos que ocupan esas cuatro primeras posiciones, pero un tanto engañosa como decimos. 19 para Don Bosco 88, 11 y 5 para Chipiona, por ejemplo. Sibiona tiene tres partidos menos que Don Bosco 88 que el DKV San Fernando 15 para Cádiz Cádiz es el que menos partido ha jugado 15 por 18 digamos el Ubrique 19 el DKV San Fernando eh, 7 y 11 de esos 80, 4 y 13, Algeciras Azul 1 y 18 Arcos Sinume 1 y 17 Marianistas y es el que ocupa la última posición porque el club balonceto San Fernando se retiró de la competición, el próximo rival del Cabu será el club deportivo Grazo Alemán <música> Y sin tiempo para más, nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a eso de las cinco y media de la tarde con más temas de la actualidad deportiva local. Ahora se quedan con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias. por pues su atención, que pasen. Una feliz tarde.